<risa> no, estas bolas no son para jugar No, tampoco podemos salir a pasear, ya es de noche y además hace mucho frío Pero Mike, ¿entiendes lo que dice? Hombre, tiene un acento un poco raro, pero se le entiende ¿Qué? Pero si sí es un animal ¿Y qué? ¿Tú no entiendes a los animales? Pues no, ni yo ni nadie, Mike ¡Anda, ahora entiendo muchas cosas! ¡Eh, hey, no digas palabrotas! ¡Las navidades no son así! ¡Anda! ¡Claro, estas son tus primeras navidades! Eh, tengo que contarte muchas cosas ¡Mira, ves lo que hemos puesto en la chimenea! ¡Son nuestros calcetines de navidad! ¡Para que Papá Noel los llene de dulces! ¡Este es el tuyo! ¡Y esto es el Belén! ¿Ah? Ah, pues el Belén es... ¿Ah? Tengo puesto un nacimiento en un rincón de mi casa Con pastores y pastoras y un palacio en las montañas Allí vive el rey Herodes, allí viven sus soldados Todos están ¿Eh? esperando que vengan los reyes magos rebo magos guía, ante a Belén para ver al niñito de María, cuando pasan los monarcas, sale la gente al camino, van cargados de regalos que entregarán a los niños ¡Sí! ¡Arreborriquito! ¡Arreburro! Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Hacia el portal de Belén Se dirige un pastorcito Cantando de esta manera para alegrar el camino Ha nacido un cachorrito Un portal miserable Para enseñar a los hombres La humildad de su linaje Arre borriquito Arre burro arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito Vamos a Belén Que mañana es fiesta ya al otro también Arre borriquito Arre prisa Que llegamos tarde Arre borriquito mm. Vamos a Belén Que mañana es fiesta Y al otro también Arre borriquito Arre borriquito Anda mas deprisa Que llegamos tarde Arre borriquito Vamos a Belén Que mañana es fiesta Y al otro también A <sweird> B <noise>